Antes de comenzar, le vamos a compartir eh, un material muy importante para eh, que nos demos cuenta del tiempo que está viviendo, en qué contexto estamos desarrollando el programa. Vamos con el material. Este. Hola, buenas noches. uno se pregunta hasta cuándo hasta cuándo la paz del mundo estará en manos de los que la hacen el negocio de la guerra hasta cuándo seguiremos creyendo que hemos que hemos nacido para el exterminio mutuo y que el exterminio mutuo es nuestro destino hasta cuándo palabras de galian eduardo Galeano. Hoy podría ser el día, un día cualquiera. Uno de esos días donde te levantas, te aseas, desayunas y miras las noticias. Súbitamente se suspenden las redes sociales. No hay WhatsApp, no hay Instagram ni Twitter. No hay Netflix. Y también se suspende el suministro de energía, una ciudad parada. No sabes lo que pasa. Solo te quejas por no poder hacer... ...lo que tenías programado... ...pasan las horas... ...los días... ...empiezas a sentirte mal... ...el cielo se oscurece... ...la temperatura baja... ...no vuelve el suministro eléctrico... ...se termina el combustible... ...la comida... ...el agua... ...crece el descontento social... ...y la gente deja de comportarse... ...de manera civilizada... ...lo que pasó es que tuviste suerte... ...las bombas no cayeron en tu país... ...quizás seas... ...del hemisferio sur del planeta... La radiación llegó varios días después, contaminando todo, y el invierno nuclear apenas aparece. Ese día, el último día en que la humanidad dejó su cordura en el olvido, comenzó la Tercera Guerra, que es atómica. Ese mismo día, las 12.000 cabezas nucleares capaces de destruir varias veces al mundo, se activaron. Ese día partió el primer misil terrestre del otro lado del planeta. Los sistemas de radares identifican la amenaza y las plataformas desplegadas a lo largo del territorio comienzan la cuenta regresiva. Solo hay tres minutos de margen para reaccionar. La primera barrida de explosiones hacen desaparecer del mapa a las principales capitales del mundo. Millones mueren al instante y otros tantos mueren horas después por efecto de la radioactividad. Este escenario no es un relato de ciencia ficción. Responde pura y exclusivamente a un llamado urgente de ciudadanos preocupados por el contexto en el cual estamos inmersos. Un contexto geopolítico que nos inunda a todos con sus manipulaciones. La actual situación en Europa del Este entre Ucrania y Rusia, o mejor dicho, entre los bloques oriental y occidental, y las posibles derivaciones hacia otros territorios, podría desencadenar un conflicto mayor de consecuencias sin solución. Cada misil desplegado por una de estas naciones tiene el poder de destrucción dos mil veces más, mayor que la bomba de Hiroshima. ¿Cómo podríamos parar tanto poder sin sentido? Este es nuestro llamado de urgencia a que literalmente bajemos la pelota al piso y que entendamos que la vida entera está en riesgo, que nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos están en riesgo, que todos nuestros logros como humanidad todas maravillas arquitectónicas, las obras de arte, la literatura, la música y todas las bellas expresiones del ser humano serían borradas para siempre. Que todas las historias de amor, todos esos gestos de altruismo, todas aquellas voces que han venido a nuestra sociedad para gritar por un mundo serían olvidadas. Y aquella raza que alguna vez quiso crecer en la inmensidad de la evolución sería ni siquiera un recuerdo pensemos qué legado queremos transmitir como expresó el científico Albert Einstein cuando en una carta a su hija le dijo comillas tras el fracaso de la humanidad en el uso y control de las otras fuerzas del universo que se han vuelto contra nosotros es urgente que nos alimentemos de otra clase de energía si queremos que nuestra especie sobreviva si nos proponemos encontrar un sentido a la vida, si queremos salvar el mundo y cada ser siente que en él habita, el amor es la única y la última respuesta. Quizá aún no estemos preparados para fabricar una bomba de amor, un artefacto levantante potente para destruir todo el odio, el egoísmo y la avaricia que asola en el planeta. Sin embargo, cada individuo lleva en su interior un un pequeño pero poderoso generazo, generador perdón de amor cuya energía espera ser liberada, cierre de comillas. ¿Qué es lo que se propone? La propuesta es, eh, y que suma y engloba a ciudadanos comunes, figuras públicas, medios de prensa, organizaciones de distintas índole de diversas culturas y países, pretende crear una masa crítica cuyo uni, único y último fin es el de parar la tercera guerra mundial nuclear. Las acciones que se llevarán a cabo en los próximos meses carecen de motivaciones políticas o religiosas y no pretende apoyar ni a Oriente ni a Occidente, solo se fundamenta en las evidencias del escenario militar global y en las declaraciones de los representantes de las potencias beligerantes. En resumidas cuentas, las acciones, la acción es urgente porque no hay más tiempo. Esta es nuestra efusiva apelación a tomar acción y a sumarse. Estamos prácticamente corriendo una carrera contra reloj, si se quiere. Y en paralelo, la indiferencia ciudadana no resulta ser una preocupación menor, porque en definitiva se hace funcional a una pasividad que pondríamos calificar sin herir susceptibilidades de cómplice. Pero una complicidad no puntualmente por la operatividad, sino más bien por el silencio, por la opción de mirar a un costado, cuando el mundo en el que se convive a diario, no importa en qué punto de los cuatro puntos cardinales uno se encuentre, ...se avecina a la autodestrucción... ...por la sola confrontación de ideologías... ...intereses de poder... ...por luchas entre quienes tienen... ...el sartén por el mango a nivel mundial... ...porque las guerras en concreto... ...no son ni más ni menos... ...que la cara visible de una ideología... ...de una postura cruel y antiquísima... ...de saqueo... ...de robo de recursos naturales... ...el robo de territorios... ...la apropiación o la exclusión de culturas de cara al genocidio de sectores vulnerables de la humanidad, o lisa y llanamente de sectores que incomodan a las clases dominantes y a los intereses dominantes. Algo así como buscar dominar sobre otros para prevalecer y salir triunfantes. La guerra miente. Ninguna guerra tiene la honestidad de confesar, yo mato para robar. Las guerras siempre invocan nobles motivos, matan en nombre de la paz, en nombre de Dios, en nombre de la civilización, en nombre del progreso, en nombre de la democracia. Y si por si las dudas, tanta mentira no alcanzara, ahí están los grandes medios de comunicación dispuestos a inventar enemigos imaginarios para justificar la conversión del mundo en un gran manicomio y en un inmenso matadero. En Rey Lear, Shakespeare, había escrito que en este mundo los locos conducen a los ciegos. Y cuatro siglos después, los amos del mundo son locos, enamorados de la muerte. Uno se pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la paz del mundo estará en manos de los que hacen el negocio de la guerra? ¿Hasta cuándo seguiremos creyendo que hemos nacido para el exterminio mutuo y que el exterminio mutuo es nuestro destino? ¿Hasta cuándo? Si el mundo, este mundo, merece ser otro mundo, la marcha por la paz debiera de tener millones y millones de pies en la calle. Estas reflexiones sobre la guerra, sinceras e incisivas, pertenecen al escritor y periodista uruguayo Eduardo Galeano, constituyó su adhesión a la marcha realizada por la Paz el 2 de octubre del 2009, cuando todavía en el horizonte la amenaza inminente de una guerra mundial nuclear no parecía estar por sobre nuestras cabezas, aunque ya esas posibilidades se iban consolidando gradualmente. Pero hoy el panorama ya es otro, Y si nuestro querido Galeano estuviese entre nosotros, sus palabras serían seguramente más fuertes e intensas, aún, para quienes hacen el negocio de la guerra, sin mirar el bosque, concentrándose únicamente alrededor de su árbol, de su árbol individualista, egoísta y contrario radicalmente al concepto de civilización, al concepto de vida, al concepto de futuro porque es precisamente el entuerto de esta tercera guerra ya desatada desde hace bastantes meses atrás. Guerra nuclear que todavía los medios de prensa no la asumen porque las ojivas nucleares continúan en sala de espera, pero que ya están bien aceitadas para ser lanzadas. Vivimos horas en las que emergen las dialécticas de los involucrados, se oyen los mutuos argumentos y todos se abrogan el derecho a ...a tener la razón para emprender el camino a la guerra nuclear... ...sin contemplar que ese paso será el único para que toda la humanidad... ...en todo el planeta se despeñe al abismo, sin camino de retorno. Una sola ojiva nuclear que se active significará el inicio de la autodestrucción... ...un paso determinante para el acabose... ...y no es una apreciación ni gratuita ni apocalíptica, ni mucho menos alarmista es una apreciación realista porque basta combinar noticieros de televisión escuchar las noticias por radio leer diarios o ver internet para interpretar o entender solo con el sentido común que no se está hablando de un juego de entretenimiento virtual es la pura realidad que está sobre la cabeza de toda la humanidad sin importar ideologías banderías, políticas, posición social o económica, una realidad teñida de muerte, la muerte de la especie humana y la del planeta mismo, vida humana, vegetal y animal, y mineral que será arrasada por la radioactividad. Los aberrantes desastres de Hiroshima y Nagasaki en plena guerra y Chernobyl y Fukushima en tiempos de paz serán superados con magnitud indescriptible Y ya no podremos mirar mirarse atrás, porque lo que vendrá nos lo impedirá. Porque vendrá radiación, desolación, muerte y sencillamente la humanidad se abroquilará en el caos y en la desesperación de consecuencias inimaginables. Y con suerte las fronteras se blindarán mil veces más que en tiempos de pandemia. Con suerte, porque los efectos serán mucho mayores esto es parte de un artículo que pueden encontrar en la página de antimafia 2000 eh, todo con palabras el mail para poder contactarse con esta eh, agrupación que no tiene colores políticos ni religiosos ni nada es c eh, contra la guerra, en instagram es arro coordinaordidora contra la guerra, 3GM, en Facebook Coordinadora Contra la Guerra y en Twitter arroba Contra la Guerra Bueno, muchas gracias María Cecilia de verdad muy importante lo que que nos compartiste porque es algo que teníamos que hacer porque es muy fácil hoy día conversando con gente en la calle conversando con viendo incluso noticias leyendo titulares y cosas así eh, incluso a nivel europeo queda la sensación de que están pensando que la guerra está disminuyendo que no que ya se habla de una negociación de paz eh, que hay una proposición hecha por Occidente eh, que no la ha hecho Ucrania sino que la la propuso la OTAN encabezada por Estados Unidos donde <coughs> piden que devuelvan las cuatro repúblicas anexadas que el tema de Crimea se va a discutir en el año 2029 lo quedan ahí en statu quo y que la toda, la toda la zona de Crimea va a quedar como una zona desmilitarizada y que eh, estaría ocupada por tropas de cascos azules desde la ONU ¿ustedes creen que Rusia va a aceptar una cosa así? ¿alguien puede pensar por un minuto que Rusia va a va a sentarse siquiera a una mesa por una cosa así, quienes hacen una proposición de esa naturaleza es que no entienden lo que está pasando. Eh, los que sí están entendiendo un poco lo que está pasando son las élites occidentales. Eh, porque sí, ellos sí están preocupados porque la situación se le está yendo de control. Porque esto no va a terminar... <coughs> con la victoria de Rusia sobre Ucrania, que les quede claro. La victoria de ruso sobre Ucrania es cuestión de tiempo, porque ya quedó destrucción total de la infraestructura crítica Occidente le está pidiendo a, a Zelensky que se rinda, porque saben que no hay posibilidad. Ya hay voces en Occidente que dicen que es imposible ganarle a Rusia. Estados Unidos se quiere salir, como para no, de, no salir derrotado, quiere desmarcarse de celestinidad. Así son ellos siempre. <coughs> para salirse con, en forma, llamémosla más, no sé cómo llamarla, pero hipócrita, por decirlo suavemente. Y, pero esta guerra no va no va a terminar cuando su Ucrania se rinda. Y eso es cuestión de poco tiempo. Es más, si no se rinde, los mismos los mismos occidentales van a hacer desaparecer a Zelensky y le van a echar la culpa a Rusia. entonces esto esto no se termina ahí, esto esto parece que la gente no entiende, la mayoría de los periodistas no entiende que esto va para otra parte. Esto va a terminar definitivamente con el orden capitalista del mundo con esas élites esto está orientado para cambiar completamente el sistema de abuso de los países dirigidos por élites occidentales, las élites capitalistas que tienen en todos los países de Europa por ejemplo, viviendo situaciones cada vez más terrible para la gente para el pueblo trabajador y esto se agudiza y se agudiza más Bueno, eso, contra eso se está luchando. Contra eso se está luchando. Y China y Rusia están afiatados en esa lucha. Y todos los países que se adhieran a ese bloque también están afiatados en esa lucha. Porque saben dónde está la, el eje de poder. Saben que Estados Unidos pierde cada día más su influencia en el mundo. Saben que Europa ya eh, está prácticamente destruida económicamente y entonces eh, por eso que la guerra nuclear se hace peligrosa y, y eso no lo dicen en ninguna parte nosotros lo sabemos por porque nos lo dicen los extraterrestres eh, porque cuando se den cuenta realmente ellos lo que realmente está pasando ellos que, se, que están involucrados y todavía no se dan cuenta de lo que está pasando cuando se den cuenta ahí se va a producir el verdadero peligro de una guerra nuclear ellos creen que lo, ellos están convencidos que cuando se rinde Ucrania se acaba esta historia, punto ¿Y, no? y se acabaron todos los problemas pero se van a equivocar porque esto no para más hasta que logren sus objetivos los objetivos es justamente Eh, digamos que sería eh, destruir el sistema capitalista salvaje que tiene aplastado a los pueblos y que la mayoría de los de la población mundial está pasándolo mal la inmensa pero la inmensa mayoría y cada vez lo va a ir pasando peor y la élite globalista Está, incluso se dio el lujo de amenazar a, a Putin y a Xi Jinping, como si ellos tuvieran algún poder sobre ellos. Eh, si el brazo armado de la élite occidental es Estados Unidos, y Estados Unidos no, no tiene el poder de derrotar a Rusia y a China, eso es la verdad, no tiene capacidad, lo dicen hasta sus militares, Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, cuando se den cuenta realmente de lo que está pasando, ahí sí que se va a poner peligroso esto. Ahora todos piensan, no, la gente piensa, no, si esta cuestión ya está, se está tranquilizando, está bajando. Incluso hasta mejoran las bolsas. Entonces, ahí nos damos cuenta cómo la gente vive absolutamente desinformada porque no profundizan las cosas. Se quedan con los titulares, se quedan con lo que dicen los medios, se quedan con la cosa liviana. Pero eso no es así. Tenemos unos audios para justamente eh, conversar de este tema, lo que estamos conversando, pero nosotros tenemos la obligación de decirles la verdad. Y la verdad viene de del cielo, eh, dicha de primera mano. Entonces, eh, esa es la situación. Entonces, se nos ha pedido hacer una campaña brutal en contra de la guerra nuclear, para producir un, un efecto de masa crítica en la población del mundo, para, de alguna manera, <coughs> influir en los eh, gobernantes, influir y producir una presión importante. Si la gente sigue dormida y desinformada, no va a tomar conciencia Tenemos que hacer que tome conciencia de alguna forma, por eso es que tenemos que empezar esta campañas. ¿Es posible ir con el audio ese? ¿sí? Anoten por ahí, amigos, de sin mentiras Klaus Chap. Klaus Chap. Ese es uno de los impulsores y además hay que decir uno de los fundadores del Foro Económico Mundial estuvo en el G20, estuvo en Bali. Y nada más y nada menos, lo invitaron a dar unas palabras. Y en esas palabras, el señor Schwab retó de manera indirecta a Xi, retó a Putin, retó a la India, retó a los BRICS y a todos aquellos países que quieren conformar bloques, uniones, para ir en contra del sistema global. Lo dijo Claude chap les estoy dejando al final de este vídeo la presentación corta para que ustedes vean cuál es la estrategia de los súper ricos de los superpoderosos yo diría de los que no aparecen en pantalla que son los que verdaderamente gobiernan el mundo y el señor claus lo dijo claramente que van a estrellarse si piensan derrumbar el modelo de globalización que en los actuales momentos tienen. Y además di dijo claramente que efectivamente el mundo no puede fragmentarse y hay que evitar la localización, así lo dijo, localización, para que sigamos con el modelo global que ellos impusieron hace décadas. Y te voy a decir más, ese modelo global... El modelo capitalista, ¿qué es lo que significa ese modelo global para el mundo en total? Eso significa crisis financiera cuando a ellos les conviene, significa inflación cuando les conviene, significa igualmente recesión porque ellos de alguna u otra forma crean estos terremotos para eh, resetear el sistema y además ese mundo global con las reglas de ellos Ese mundo global con las sanciones de ellos, ese mundo global con las monedas de ellos, sin respaldo, creando situaciones que después les sean favorables. Es, es decir, es el modelo de extractivización, es el modelo de democracia que quieren imponer al resto de las más de 200 naciones en el mundo para ellos mantener su nivel, sus estatus, sus riquezas y seguir chupando toda la sangre que pueda de los distintos países. Entonces, cuando vemos ese otro modelo, el multipolar, el que se opone a ese de globalización, salen en manadas a amenazar como lo está haciendo el señor Klaus Schwab, repito, fundador del Foro Económico Mundial e ideólogo del orden globalista no podamos la perspectiva de quiénes son estas personas porque son los que quieren mantener el estatus, los márgenes de ganancias, sus riquezas a costa de la mayoría de los países quienes los mantienen pisoteado para no salir emergente. Vamos a dejar el video hasta aquí, vamos a escuchar la palabra las palabras del señor Klaus Schwab eh, durante el foro del G20 y presten mucha atención a lo que dicen adelante con esas palabras If we can also challenges we can speak about the multi crises economic a political a social and ecological and institutional crises but actually what we have to confront is a deep systemic and structural restructuring of our world. And this will take some time. And the world will look differently after we have gone through this transition process. Politically, the driving forces for this political transformation, of course, is the transition into a multipolar world which has a tendency to make our world much more fragmented. And for these reasons, events like this one, the G20, and so on, are the very important connectors to avoid a too great segmentation, I would say, blockization instead of globalization. ...de nuestro Bueno. Ahí teníamos... Eh, ...algo parecido a lo que estábamos... Eh, ...conversando antes del video. Klaus Schwab, representante... ...del Foro Económico Mundial... ...representante de la élites dueñas del mundo... ...que están luchando por... ...la globalización... ...como parte del control mundial de quien lidera finalmente este control es el anticristo, él está molesto con la situación, porque ellos ven un poco más allá de lo que ven la masa, un poco más allá de lo que ven los mismos gobernantes o los presidentes que los títeres, Tenemos otro video que también habla de lo mismo, o sea, de un tema relacionado con la guerra, antes de cambiar de tema. Este es más breve. No les llama la atención, amigos de Sin Mentiras, que, que los últimos, digamos, los últimos días, en las últimas semanas, cuando insistentemente se está hablando, los gringos están empujando a, a volodomir, a tratar de sentarse en una mesa de discusión una mesa de, de diálogo no les parece extraño algunas cosas que vienen pasando miren hoy hoy ucrania lanzó hasta nueve municiones a la central de zaporilla pero no se los lanzó a los alrededores no no no no no se los lanzó nada más y nada menos al combustible nuclear al bloque donde estaba el combustible nuclear para efectivamente provocar la contaminación eh, nuclear que le llegue a europa de ser posible o al resto de los países europeos ahora fíjate un detalle los rusos en todo esto vinieron construyendo unos muros de hormigón precisamente para evitar estos ataques y esta madrugada el día de hoy hace pocas horas mejor dicho bueno do, ustedes saben lo que son 12 municiones 12 la mayoría de ellos y más ¿qué busca? busca en eso la explosión busca meter causar una conmoción primero para olvidarse de una vez por todas de la mesa de negociaciones enterrarla y en segundo lugar para provocar para estimular, para hacer a Europa a meterla directamente en el conflicto. Miren, han salido lo del misil de Polonia, lo de las ejecuciones de los 10 soldados de la Federación y ahora este ataque a a a, a la central de Zaporilla. Al bloque combustible nuclear, repetimos, repetimos. Y estamos hablando que Hasta ahora no hay emisión de radiaciones, pero no deja de ser llamativo cómo están provocando una reacción tratando de meter, porque es lo que es clarísimo. Primero, enterrar la mesa de negociación, eso está claro, eso está claro. Y en segundo lugar Y en segundo lugar, meter, contagiar para que el resto de Europa se meta en la guerra. Y eso es muy peligroso, nosotros lo hemos advertido que Bolodomir está hundiéndose y él no se va a hundir solo. Mira, lo hemos repetido muchísimas veces y no solamente Bolodomir, todo su entorno. Tú lo ves declarando y esa rabia, ese odio. Y si ves a los militares también, igualmente ese grupete no quiere negociar y ese grupo de amigos lo que quiere es provocar una tercera guerra, meter a Europa directamente en el conflicto, ya parece claro y no van a cesar, no van a cejar en que esto se convierta evidentemente en algo similar a lo que le estamos eh, informando en este momento. No hay daños, eh, hay daños en la central eh, nuclear, hay algún algún herido. No hay emisión de radiaciones por lo, por, por lo pronto, hasta, hasta, hasta que eh, hemos conocido la información, pero no deja de ser una provocación. Atentos a estos movimientos que está haciendo el títere para enterrar la mesa de negociación, es capaz de todo. Lo dejamos hasta aquí. Muchas gracias. Hasta la próxima. Bueno, ahí teníamos, eh, con ese otro audio, queríamos eh, comentar un poco. Occidente está promocionando, porque sabe que, que están perdidos promocionando la mesa de negociaciones para salir, buscar una salida más un poco más, llamémoslo así, más decorosa a su derrota. Pero están circunscritos a la guerra en Ucrania. Ellos creen que ahí se termina todo, y ahí donde están equivocados. Eh, pero el, el, el líder de Ucrania vlodimir selenski ya se ha vuelto loco absolutamente loco primero tiró dos misiles a a, Ucra a Polonia para echarle la culpa a los rusos at, at, hasta el hasta biden y stoltenberg dijeron que eran misiles ucranianos o sea que no, no le resultó está tratando de como decía el audio de meter a todo el mundo en la guerra y que la guerra sea grande así él se, se siente más respaldado y, y va va con todo. Y, y perdió la cabeza, sin lugar a dudas. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo más probable, el escenario, lo que hace siempre Estados Unidos, es muy probable que el señor Zelensky o aparezca suicidado o, o que lo van a matar la CIA, que es su especialidad, y y le van a echar la culpa a los rusos, y punto. Un, un problema más para los rusos. Pero en este momento, Zelensky no le está sirviendo a los propósitos de Estados Unidos. Porque como no le salió como quería la guerra, los resultados han sido catastróficos para ellos, porque si bien es cierto eh, Estados Unidos se ha beneficiado en algún aspecto, en otros aspectos no, y ha ido perdiendo influencia política y geopolítica a nivel mundial cada vez mayor, y no hay vuelta atrás. Entonces, y se va a quedar solo Estados Unidos, sin lugar a dudas, porque cada día que pasa va a perder más y más eh, ex-aliados, o aliados. Entonces, eso es lo que... Le, ento, toda esta situación hace que la, el peligro de una guerra nuclear, así como quien se siente derrotado el... Zelensky se siente y le, y le viene la locura y es capaz de hacer cualquier cosa lo que estamos describiendo acá en el audio así también le puede pasar a Estados Unidos y si le pasa a Estados Unidos lo más probable es que eh, cometa la locura de apretar el botón por eso es que estamos eh, en esta en esta campaña y preocupados de este tema bueno Vamos entonces. Seguimos. A ver. En las palabras de Putin, del 30 de septiembre, el último discurso que hizo después de la anexión de las repúblicas, eh, encontramos un fuerte y feroz acto de condena al anticristo occidental, del que el presidente se ha desvinculado, interpretando y favoreciendo a aquellas fuerzas del mal que se han revelado contra la cultura globalista. O sea, él es otro anticristo, pero que está rebelándose contra el anticristo globalista. Se ha revelado contra la cultura globalista que imprimina todos los ámbitos de la sociedad occidental, que es lo que estábamos conversando recién. Este es el contexto en que se inserta la intervención extraterrestre con la propuesta de una negociación que contrasta con la guerra. Por orden de los seres de luz, los extraterrestres grises contactaron. Los los grises son... Eh, ...son servidores... Eh, ...de los seres de luz... ...son intermediarios... ...porque los seres de luz... ...no pueden directamente contactarse con ellos... ...porque... ...ellos no tenerían... ...la dimensión de los seres de luz... ...es mucho para ellos... ...entonces... ...mandan a los extraterrestres grises que son de cuarta dimensión, para contactar a los poderosos del mundo directamente a través de sus servicios secretos. Esto ocurrió inmediatamente después del último discurso del presidente Putin a la nación. Este contacto entonces se produjo ya. Ahora... Giorgio Bon Giovanni dijo a propósito de esto el mensaje que le dio a Deonésis. Este ser inmenso me dijo que toda la confederación interestelar que nos visita cree que los acontecimientos internacionales que se están dando representan los momentos más graves de la historia de la humanidad. Lo que estamos viviendo en estos días, de septiembre a diciembre de 2022, están entre los momentos más terribles que vive la humanidad. El año 2022 sumado nos da el número 6. Si la humanidad aguanta hasta diciembre y llega al 2023, cuya suma es 7, tendrá posibilidad de sobrevivir un tiempo más. Sin embargo, si esto no sucede y de aquí a diciembre estalla una guerra mundial, el número 6, que es el número del anticristo, determinará el apocalipsis. El apocalipsis se desatará. Sabemos que el apocalipsis es un plan de Dios. Es Él el que permite todo esto. Jesús dijo que las cosas más terribles sucederían y que no debería haber miedo, porque incluso los peores escenarios deben suceder. Por lo tanto, Jesús nos dijo que estos escenarios terribles son cosas necesarias. Humanamente no quiero que se produzca una guerra nuclear, y ustedes tampoco. Yo sé, sin embargo, que no podemos detener los planes de Dios. Los planes del Padre deben ser implementados. Pero ustedes deben de entender lo siguiente. El libre albedrío del hombre tiene la capacidad... Acelerar los, acelerar los eventos catastróficos pero también tiene la capacidad de acelerar la salvación con un milagro entonces los planes se deben cumplir pero los humanos no todos pero sobre todo los poderosos podemos acelerar la catastrófica situación del mundo con una tercera guerra mundial o podemos evitarla por un tiempo más el comandante de estos seres Adoniesis junto a su hijo Cristo han dado órdenes a los seres de luz coordinadores de la Confederación Interestelar para contactar a los poderosos de la tierra que quieren hacer la guerra. Entonces un equipo de crisis liberado por los seres de luz contactó a los servicios secretos de Rusia, China y Estados Unidos. Esto sucedió inmediatamente después del discurso de Putin a la nación. Se continuó contactaron directamente con los tres estados más poderosos del mundo y no con los otros líderes del poderes que también poseen bombas atómicas que aún están bajo el dominio de estos superpoderes los extraterrestres grises, como ustedes los llaman han dicho que no mostrarán a todo el mundo sus medios ovnis, pero que los avistamientos serán cada vez mayores no habrá contacto masivo con la humanidad por ahora aunque espero que esto suceda los ovnis se mostrarán a todos con la condición de que la humanidad y su poderoso trabajo por la paz no desate la tercera guerra mundial nuclear. Como los poderosos del mundo no escuchan los repetidos llamados de los extraterrestres, se marcharán en cuanto estalle un conflicto nuclear entre dos o más naciones, llevándose consigo a unos 10 millones de personas y unos 100 millones de niños. Sacarán a estas personas del planeta y las salvarán esperando los eventos que se desarrollarán en la Tierra. Si mueren uno o 2 mil millones de personas, los extraterrestres no intervendrán. Pero si se pone en riesgo toda la estabilidad y supervivencia del planeta, entonces intervendrán porque no permitirán la destrucción de la Madre Tierra. Los extraterrestres intervendrán de la misma forma que lo hicieron en Sodoma y Gomorra, es decir, con la antimateria. No usarán instrumentos para hipnotizar a la humanidad y hacer que se suicide, porque de lo contrario, hasta los buenos se suicidarían, sino que solo intervendrán para salvar a los que han elegido y seleccionado. Estos seres tienen una, una agenda con los nombres de las personas que poseen los valores de la confederación interestelar y que se encuentran en los cinco continentes. Obviamente existe una condición para que ocurra la salvación, que ilustraré en detalle, pero primero quiero hablarles sobre la situación geopolítica actual. Putin y Rusia no se detendrán. Esto quiero decirle a todos los jefes de Estado occidentales. La oligarquía rusa, los generales, los militares y la mafia interna empujan a Putin a usar el arma atómica para inter intimidar al mundo. En la mente de estos locos personajes está la idea de que, si explotan dos bombas atómicas en Ucrania, ese país se rendirá y le pedirá a la OTAN que responda con misiles atómicas Pero la Alianza Atlántica no responderá. La OTAN no depende de Estados Unidos, ni siquiera de otros jefes de Estado. La fuerza militar de la OTAN en realidad depende de los banqueros, es decir, de los que tienen el dinero en sus manos, y por lo tanto las grandes finanzas internacionales, representadas por los Rothschild, los más y otros, son las finanzas internacionales las que dominan el mundo, y las que están controladas por los servicios secretos. Por tanto... El pedido de los extraterrestres en la carta llega a los presidentes de los estados, pero en realidad van a hablar directamente con quienes mandan la economía mundial. Ahora no sé qué quieren hacer los poderosos gobernantes del mundo, pero tengo motivos para creer que la economía occidental, ávida de dinero, entrará en una negociación, en una negociación secreta con Putin, porque el dinero es dinero y con el dinero no se bromea. Zelensky será enviado a casa. Si Occidente pone un pie en las tres regiones anexadas a Rusia, Putin disparará los misiles nucleares porque esto no entra dentro de lo que está escrito en la constitución rusa. Quien invade territorio ruso primero es combatido con armas convencionales, pero si no pueden detenerlos, pasarán a las armas nucleares. Entonces le pregunto a Occidente, realmente queremos morir, realmente queremos ir a la miseria, porque en ese caso los banqueros, los tesoros, las riquezas fracasarán y morirán con nosotros, si Putin dispara los misiles nucleares el dinero de los banqueros no lo salvará, seremos testigos de la muerte económica de la humanidad y de la muerte física con radiación. Todos nos convertiremos en zombies para sobrevivir al invierno nuclear. ¿Queremos acabar con esto? Les pregunto. Estoy absolutamente convencido, de hecho, espero no equivocarme, de que Occidente, Rusia y China pronto se encontrarán y le dirán a Selenki que se vaya a la casa. Le dirán que no pueden comprometer el dinero y el nivel de vida conquistado por por él, porque Putin realmente disparará los misiles nucleares. Los extraterrestres me dijeron entonces algo aterrador. Frente a Augusta, frente a Siragusa y frente a Malvinas hay tres submarinos nucleares rusos muy poderosos que pueden disparar 10 misiles nucleares cada uno. Si este último tuviera que partir, cada misil se abriría y poseería 12 a 13 ojivas de misiles nucleares cada una y cada una de esas ojivas es 1500 veces más poderosa que la bomba de Hiroshima. Esto significa que si cada misil golpea una ciudad como Londres o Buenos Aires, esa ciudad queda completamente arrasada. El escudo espacial occidental solo podría detener algunos de estos misiles. Los otros aún golpearían varias ciudades de la Unión Europea y de América, si nosotros, occidentales, pisamos territorio ruso, Putin lanzará estos misiles. Como las grandes potencias del mundo quieren seguir viviendo en su lujuria y pervención, ordenarán al Pentágono y a los servicios secretos de las potencias nucleares detener el conflicto. Ellos mismos hablarán con Putin para convencerlo y calmarlo. Propondrán que Ucrania, una Ucrania neutral... Asegurarán las tres regiones de habla rusa para Putin y darán un paso atrás. Pero una cosa de la que no habrá vuelta atrás es esta. Ya no habrá una reconciliación entre Rusia y Occidente. La guerra fría entre estos dos países continuará hasta que el Cristo regrese. Ahora no sé si todo esto pasará porque hasta diciembre está vigente el número de la bestia, el 6. Si pasamos de diciembre, llegaremos al número 7, y si el 7 reina, esta guerra no sucederá tan pronto. Los extraterrestres descenderán cuando la estabilidad del planeta esté en peligro. Se necesitan unos cientos de bombas atómicas para desestabilizar todo el planeta. En ese momento intervendrían. ¿Habrían imaginado los grandes iniciados una civilización que está al borde de la destrucción? creo que somos afortunados de haber encarnado en este tiempo de revelación, pero también tenemos una gran responsabilidad. Vivimos el momento final de la humanidad, pero este tiempo es también el tiempo de Cristo. Pero quiero tranquilizarlos diciéndoles que debemos hacer como si nada. Somos siervos, somos los señalados, pero no los elegidos. La elección es se realiza solo con el sacrificio de la vida. Es decir, somos elegidos y por lo tanto salvos solo si entregamos nuestra vida a la causa. De lo contrario, podemos soñar con la salvación, pero nada más. Son candidatos a la elección todas las personas que trabajan cada día en la paz, en la misericordia, en la justicia, en la fraternidad y el activismo social a favor de la vida. La respuesta de los servicios secretos a los extraterrestres fue informaremos. Pues, repórtense si quieren sobrevivir. Era necesario que las dos potencias mundiales estuvieran informadas. Biden no sabía nada de la presencia extraterrestre y le dijeron que este conflicto casi global y nuclear hay un tercer poder que nos puede anular en cualquier momento y que quiere dialogar o mejor dicho, dar un mensaje. Dado que estamos al servicio de este poder, el tercer inconveniente es, somos sus mensajeros en la tierra. Lo represento a todos ustedes. Somos intocables porque somos vigilados de cerca por los hermanos del cielo. Nosotros, nuestros hijos, las personas que amamos y nuestras familias, si sí nos respetan. Todo esto, sin embargo, no debemos no debe hacernos egoístas, sino que debe hacernos temer cada vez más a Dios. Porque mientras aquellos que no saben nada pueden ser excusados o incluso ayudados, nosotros no podemos. Si no hacemos lo que debemos hacer, moriremos en cuerpo y espíritu con la segunda muerte. En la mafia se dice, cuando te, unas, te unes a la organización, o haces carrera, o estás muerto o colaboras con la justicia. En positivo podemos decir que si te apartas del camino que Dios te ha reservado, no mueres, sino que permaneces libre. Si sales y cuidas de los demás, está bien. Incluso si me odias, estarás a salvo porque no soy celoso. Si amas al Señor, lo sirves. Ayudas al prójimo y das. Y pones tu cara para cambiar la sociedad. Odias a Giorgio Bon Giovanni, pero haces el bien... No tengo celos porque el Señor te salvará. No, pero debes hacer el bien de verdad. Da la casualidad de que los que se han ido, que siguen el bien y no me odian, pueden salvarse. Solo somos salvos si operamos. Uno podría decir que no le importa su salvación, sino que solo quiere que sus hijos se salven. Por eso les digo que no se salvan si sus padres no dan la vida por esta causa, Trabajando por la verdad. Los hijos pagarán los pecados de sus padres, estaba escrito, y por tanto si nos acercamos a Cristo y luego damos un paso atrás, nuestros hijos pagarán por nuestros pecados, es decir, serán nuestra prueba y no nuestro consuelo. Les he dicho estas cosas en cierto modo aterradoras, pero quiero tranquilizarlos. Yo sigo adelante como si nada hubiera pasado, pero como si todo fuera lo mismo con nuestras actividades. Entonces les digo algo que parece absurdo. Debemos seguir adelante con más felicidad que antes. Debemos vivir como lo hicieron los cristianos cuando entraron en las arenas. Estamos dentro de, de la arena. La arena es el mundo. Lo que nos observa mientras somos mutilados son esos locos que quieren ir a la guerra nuclear. Las bestias son las armas nucleares y la guerra. A los que se acercan y quieren despedazarnos debemos gritar el aleluya y cantar el gloria del Señor. Las bestias al hacerlo ni siquiera nos mirarán. Les recomiendo ver la película Zombie porque es muy indicativa en este sentido. Tenemos el antídoto para escapar de la locura de las fieras y los zombies que quieren despedazarnos. El antídoto es el amor a Cristo, a la justicia, a la verdad al despertar de todos los seres que, independiente de su credo y sus ideas políticas, debem, deseamos llevarles la verdad. Sigan con atención lo que sucede en estos tres meses para ver por qué para ver qué responden los poderosos del mundo al pedido de los extraterrestres. Cámar les dirán de esta petición y de este contacto con extraterrestres, pero todo esto ha pasado y las naves espaciales que pronto se verán cada vez más en lugares estratégicos serán la prueba de lo que estoy diciendo. Los avistamientos se triplicarán y cuadruplicarán, porque tienen que respaldar lo que he informado. Cuando me hacen hacer estas declaraciones y me exponen de esta manera, siempre dan muestras de su presencia física en lugares estratégicos, como Argentina, Ucrania, Italia, México, Rusia. En bases militares, como la de Aviano, que está... En nuestro territorio hay naves espaciales presentes las 24 horas del día para monitorear el arsenal nuclear que está allí. No permitirán que un misil ruso alcance a nuestros hijos. Lo desviarán a otra parte. Estos seres me han otorgado esta protección. Pero la condición es que dejemos todo. Llevo 33 años repitiendo esta frase. La condición es que lo dejemos todo y nos dediquemos solo a la causa. Nuestra vida debe estar dedicada solo a esto. Ya no puedo proteger ni ayud y ayudar a nadie que no haga esto. Solo puedo dejarlo en las manos de Dios. De solo deseo el bien. Me mataron varias veces en otras vidas porque siempre dije la verdad y la verdad siempre duele. También siempre se lo decía a mis amigos que luego me odiaban por ellos. Les digo estas cosas por su propio bien. Tenemos, eh, para no hacer tan tedioso esto, que es un material muy interesante, eh, vamos con el otro audio que tenemos producción. Los desastres naturales, las guerras, las pestilencias la depresión económica y todas las cosas de las que hemos estado hablando se combinarán y crearán una super tormenta perfecta con consecuencias sin precedentes. De momento, vemos como las densas nubes oscuras y cargadas siguen creciendo y formando una tormenta espantosa que durará varios años. Las personas verán sus vidas desmoronarse rápidamente la inflación y la crisis económica llevará a millones a la pobreza. Sus carreras profesionales se verán inútiles y saboteadas por un nuevo sistema robótico y de inteligencia artificial que prescinde del trabajo humano. Lo que planearon para su futuro se esfumará y mucha gente se hundirá en la depresión, la desesperación y la falta de esperanza es por esta razón que necesita comenzar a prepararse no sólo para sobrevivir físicamente a la tormenta sino también recomiendo encarecidamente que vaya preparándose de forma psíquica y sobre todo espiritual aunque muchos no quieran reconocer aceptar o simplemente no les importe en absoluto el aspecto espiritual en los tiempos finales que ya estamos comenzando a vivir Créanme que será la única forma de sobrevivir emocionalmente y mantengamos la cordura en cualquier situación difícil que se presente. De lo contrario, aunque tengamos un búnker súper seguro repleto de todos los suministros, no podremos llegar a comprender ni explicar todo lo que esté ocurriendo y pasará a nuestro alrededor y entremos en una crisis existencial que nos afectará no solo en lo emocional, sino también en lo espiritual. Bueno, ahí teníamos otro video, otro audio, perdón. Seguimos entonces, la mafia en este momento no tiene un papel directo en esta crisis, Pero es la organización internacional que está disponible si hay que hacer un trabajo sucio. La mafia, como todo verdadero poder económico, no está de acuerdo con la Tercera Guerra Mundial. Así como los Rothschild, los Rockefeller, los grandes banqueros alemanes, suizos y hauchiacos, no están de acuerdo y no quieren este conflicto. Solo unos pocos tontos quieren la guerra, porque hay un plan superior que debe llevarse a cabo. La mafia quiere gobernar, sobornar y aplastar a los demás ambición el poder y se mantiene al margen. En Italia está observando y ha obtenido un gran resultado. Todas las leyes que están haciendo están a su favor. Apoyamos a los pocos magistrados justos que quedan y seguiremos luchando en Palermo e iremos a provocar a Messina de Nero en Castelvetrano. Les aseguro que tanto la mafia italiana como la rusa no quieren la guerra nuclear. Los delincuentes saben mejor que los estúpidos las terribles consecuencias que puede traer una catástrofe nuclear. A veces tengo este miedo, parecemos locos, porque el poder mediático de la corriente principal nos ha drogado tanto con información falsa para esta humanidad que lo que está pasando parece un juego de Playstation. Creo que los, ciud los ciudadanos de este planeta están locos. Antes la gente salía a la calle en contra de la energía nuclear. Había protestas muy fuertes, mientras que hoy nada de eso existe. millones de personas no acudieron a la plaza. Ahora que los misiles están a punto de estallar, la gente no hace nada. Nadie dice no a la guerra nuclear. Esto significa que no vamos a nuestros hijos. Creemos a los locos que nos dirigen y todos los demás. En lugar de instruir a la gente sobre la bomba atómica, la guerra nuclear y la radiación para que reaccione democráticamente. Los debates de la televisión de hoy no nos dicen nada. Sin embargo, todos los días los grandes jefes de Estado nos dicen que van a utilizar la bomba atómica. Necesitamos dos o tres millones de personas que salgan a la calle y digan no a la guerra. Seguimos cumpliendo con nuestro deber todos los días. Marcamos la diferencia, no tanto desde el punto de vista físico, como desde el punto de vista espiritual. Les hago una profecía. Dentro de poco vendrán a buscarnos miles y miles de personas porque ellos no sabrán dónde ir ni qué hacer y porque verán que somos quizás la última esperanza. El anticristo en 2014 dijo que prepararía una gran crisis económica mundial para que el frente pacifista se derrumbara y pudiera preparar una guerra contra Rusia. Ahora ha habido esta reunión con los extraterrestres que se han que han hecho una propuesta y los banqueros se burlan de la idea de poder perderlo todo en una guerra atómica. El anticristo es su líder y entonces se estarán preguntando qué juego está jugando el anticristo. Bueno, él está blasfemando. Es una gran es un gran jugador que siempre sube. Ahora tiene miedo. ¿De qué hacer a continuación? Por, a, por ahora es mejor que negocie porque no tiene nada en sus manos. Estoy convencido de que acepta el pedido de los extraterrestres para una negociación. Por esta razón, de lo contrario, perdería todo lo... Porque Putin usaría las bombas atómicas, que lo destruirían todo, incluso a él. La guerra atómica destruye todo, el bien y el mal. Él sabe todo esto. Pero también... Es parte de un plan de Dios que puede delirar y comenzar una guerra. Pero no sería él. Él sigue siendo siempre un instrumento. Putin es también un instrumento del Padre. En 2014, año que ocurrió la masacre de Odessa, el Padre nos dio un mensaje y nos dijo He trastornado la mente de los poderosos. Desde allí se está cumpliendo el plan del Padre. Nuestro libre albedrío puede acelerar o ralentizar, significa detener este plan. Si este proceso se ralentiza es porque la Santa Madre quiere que despertemos las almas y habrá tregua, si no, no. Nosotros tenemos libre albedrío y por lo tanto cuando despertamos a la verdad y la reconocemos en la expresión de nuestro libre albedrío, si nos allanamos esta verdad y sus leyes y dejamos todo atrás, Podemos ser más o menos apasionados, o rápidos, o entusiastas, o perezosos para participar en la transformación. Esto también tiene un impacto en el desarrollo de los acontecimientos. Si la mayoría de nosotros no estamos convencidos, no damos lo mejor de nosotros y nos dejamos llevar por la pereza, entonces seremos responsables directos de una alteración de los programas divinos no de una manipulación. El Padre tomaría así la decisión de acelerar el proceso de destrucción de la humanidad y ponerle fin. Si por el contrario, la mayoría, el porcentaje de que entre nosotros somos flojos el mínimo, creo que la Santa Madre pide frenar los abastecimientos y dar algunos temas más para que otros seres puedan despertar y asegurarse así que los últimos puedan convertirse en los primeros. Tenemos esta gran responsabilidad y el maligno lo sabe. Los que se fueron recientemente actuaron precisamente guiados por esta lógica negativa. Ahora, ¿cómo se produce el contacto entre estos extraterrestres y los gobiernos? Los servicios secretos rusos, estadounidenses y chinos Tienen personajes elegidos como interlocutores, tanto por el poder terrestre como por el poder extraterrestre. Normalmente, este contacto nunca sucede, pero ahora estamos en desacuerdo. Los poderes fácticos saben muy bien que existen extraterrestres. Cuando los alienígenas grises que estaban vivos cayeron, los servicios secretos tuvieron que devolverlos, de lo contrario, sabían que la, la confederación los destruiría. El contacto se produce de esta manera. Los personajes presentes en los servicios y diputados para contactar con los extraterrestres tienen un contacto telepático de forma de percepción extrasensorial. Normalmente este contacto se produce en las bases militares. En este último el escaso que les comento, creo que ocurrió en una base supersecreta donde los extraterrestres se bajaron y hablaron los servicios con su voz para evitar males entendidos, o que el intermediario no entendiera bien. No hubo políticos, sino solo militares. y los servicios secretos que ocuparon el lugar de Putin y el presidente chino. En el caso de los estadounidenses, hay que entender que tienen un gobierno en la sombra. En Estados Unidos no gobiernan los presidentes que intervienen cada pocos años en las elecciones, sino los servicios secretos. Es la agencia de seguridad nacional la que también gobierna a la CIA. No creo que ni siquiera el secretario de Estado de los Estados Unidos estuviera presente en la reunión, pero Biden sabe que ha habido una interferencia externa y esto está representado por extraterrestres. Si elige hacer las paces, el próximo enemigo del mundo serán los extraterrestres. Los extraterrestres se infiltraron en las instituciones, Hay infiltrados extraterrestres, como se Sikunchenar o como yo, en el poder de las superpotencias que les he nombrado. Son infiltrados que son, por ejemplo, consultores científicos o que trabajan por la paz, pero que en realidad son seres extraterrestres que se colocan allí para controlar. Estos personajes aquí estuvieron presentes en el contacto. Se trata de científicos que suelen ser brillantes y que son llamados por los servicios para misiones específicas. En realidad son extraterrestres de carne y hueso. Solo unos pocos lo perciben, pero la mayoría de la gente no lo sabe porque se clamuflan bien. No nacieron en la Tierra, pero han bajado y se han infiltrado en el poder desde la década de 1970 de nuestro tiempo. Son seres que no envejecen que aparentan 40 o 50 años desde hace más de 30 años. Esta es la única sospecha que pueden despertar. Si Occidente no se rinde, Putin usará la bomba atómica. Putin dijo que está dispuesto a negociar y ha expresado claramente lo que quiere, es decir, los territorios de habla rusa y la neutralidad de Ucrania. Si queremos evitar la muerte del mundo, debemos entrar en la mente de Putin. Sin tomar partido por él, no estoy con nadie porque pertenezco a una tercera fuerza en el campo que son los extraterrestres. Putin desea, quizás por error, tener parte de habla rusa de Ucrania. Si por el contrario no queremos rendirnos, utilizará las armas nucleares. Para Occidente, esto no significa ser débil, sino continuar en paz. Tal vez continúe una guerra fría sin fin, pero al menos podemos pensar en sobrevivir seguimos acercándonos a las fronteras rusas con la OTAN, el mundo será destruido porque Rusia atacará y habrá una guerra mundial. Así que tenemos que ceder. El karma occidental y la guerra con Rusia. Ahora me dirijo a Occidente. Estados Unidos nació de la conquista y del saqueo de los territorios indígenas. Ni siquiera ha habido una disculpa por eso. Estados Unidos ha realizado innumerables tratados con los indios uh -huh. americanos, pero, un, pero nunca los ha respetado. ¿Por qué los occidentales deberíamos ir a enseñarle democracia a Putin cuando hemos conquistado el mundo con violencia? Nuestra política occidental no se trata de proteger la democracia. Si somos realmente una democracia, aislamos al dictador Y, te, ...y le dejamos las tierras que ha conquistado, aunque sea con violencia. Así como hemos conquistado territorios con el mismo esquema, usando la brutalidad y el genocidio, y destruyendo el pueblo indio, los indios no fueron detenidos por la OTAN. Ahora, por la ley del karma, el hombre blanco debe sufrir las conquistas y usurpaciones que ha cometido. Esta es la ley de causa y efecto, que es inevitable... Y Rusia no se está haciendo pagar por este karma. Eh, vamos a quedar hasta aquí y vamos a dar un espacio para compartir eh, con ustedes un, un trozo de un evangelio apócrifo, si ustedes están de acuerdo. Para para no hacerte tedioso esto, porque es un, este un tema un poco, o sea, brutalmente interesante, pero un poco tedioso. Entonces así vamos a a hacer más, espero hacer más ameno esta situación. Jesús asiste a una fiesta en Behar. Pedí que un sermón revolucionario sobre la igualdad humana relata la parábola de las espigas quebradas como título la fama de Jesús como maestro se extendía por toda la tierra y la gente venía de cerca y de lejos a oír sus palabras de verdad en Bejar, en el río sagrado de los Brahmas enseñó por muchos días y Aj, un rico de Bejar dio fiesta en honor de su huésped e invitó a todos los vecinos y muchos vinieron y entre ellos habían ladrones y extorsionadores y cortesana y Jesús se sentó entre ellos y enseñó pero los que le seguían se apresur hace pesadumbraron mucho al verle sentado entre ladrones y cortesana y repentinándolo le dijeron raboni maestro de los sabios este es un día muy desafortunado para ti volarán las noticias de que te has asociado con cortesanas y ladrones y los hombres te esquivarán como se esquiva a unas pidas. Y Jesús contestándoles les dijo, un maestro nunca se tapa por razones de reputación o fama. Estas son burbujas que solo duran un día. Surgen y se hunden como botellas vacías que descienden por un arroyo. Son ilusiones y pasarán. Son los índices de lo que piensan los que no tienen sesos. Son el ruido de la gente que la gente producen y los hombres carentes de peso juzgan el mérito por el ruido. Dios y las mentes maestras humanas juzgan a los hombres por lo que son y no por lo que parecen ser, no por su reputación y su fama. Estas cortesanas y estos ladrones Son hijos de mi Padre Dios. Sus almas son tan preciosas como las nuestras o como las de los sacerdotes ramánicos, ante sus ojos. Y ellos están solucionando problemas de la vida tal como vosotros. dios os, eh, os enorgulleceis de vuestra respetabilidad y de vuestros valores morales. Estáis solucionando los vuestros y algunos de ellos han solucionado mucho más arduos problemas de los que habéis solucionado vosotros, que los miráis con desprecio. Sí, ellos son pecadores y reconocen su culpa, mientras que vos sos, vosotros vosotros sois culpables, pero sois suficientemente astutos para tener una corteza pulimentada que cubra vuestra culpa. Supongamos que vosotros, los que desprecíais a estas cortesanas, a estos borrachos y a estos ladrones, los que conocéis que sois, que sois puros en el corazón y en la vida, los que sois tan superiores a los que ellos son, os pusierais de pie para que los hombres puedan saber exactamente lo que sois, el pecado está en el deseo, no en el acto. Vosotros codiciáis las riquezas de otra gente, miráis formas encantadoras y en el fondo de vuestros corazones tenéis lujuria con ellos Practicáis diariamente el engaño y deseáis oro, Honores y fama, exclusivamente para vosotros. El hombre codicioso es ladrón. La mujer lasciva es cortesana. Vosotros que no sois ni lo uno ni lo otro, hablad. a diablo Los acusadores se mantuvieron silentes. Y Jesús dijo, las pruebas de este día son todas en contra de los acusadores. El puro de corazón no acusa el vil de corazón que quiere ocultar su culpa con la cortina santa de la piedad, está siempre aborreciendo al borracho, al ladrón y a la cortesana. Este aborrecimiento y este desprecio es un sarcasmo, porque si se pudiera arrancar los ropajes de Oropel de la reputación, encontraríamos que el profesor de voz tonante se goza en su lascivia, en su farsa y en muchas formas de pecado secreto. El hombre que pasa su vida arrancando las malezas de otras gentes no puede tener tiempo para arrancar las suyas propias. Y todas las flores selectas de la vida pronto se ahogan y mueren, y nada queda sino espinos y malezas. Y Jesús habló una parábola y dijo, mirad que un campesino tenía grandes terrenos y granos maduros, y al observar notó que muchas espigas de trigo, Se habían doblado y quebrado. Y al enviar a los segadores les dijo, no salvéis espina alguna que se haya quebrado. Id y quemad las esp las espigas quebradas. Y después de muchos días fue a medir sus granos, pero no encontró nada. Y entonces llamó a los cosechadores y les dijo, ¿y dónde están mis granos? Y ellos contestaron, Hicimoslo como nos mandaste, recogimos y quemamos todas las espigas quebradas y nada quedó que pueda ponerse en el granero. Y Jesús dijo, si Dios salvará solamente a aquellos que no se hayan quebrado, que sean perfectos a sus ojos, ¿quién se salvaría? Y sus acusadores doblaron avergonzados las cabezas y se fueron. Bueno, ahí teníamos un interesantísimo evangelio apócrifo que nos da una tremenda enseñanza bueno mis queridos auditores estamos en la hora tenemos que dejarlos les damos las gracias por acompañarnos y esperamos contar nuevamente con ustedes el próximo jueves a la hora que la producción nos diga. Muchas gracias y buenas noches.